Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Les habla Elena. Y Rodrigo. Pues ahora les traemos un momento cultural de aquí, de nuestra comarca, ¿eh? muy relacionado con las tradiciones de nuestros vecinos. Exacto. Vamos a compartir un poema que, bueno, captura la esencia de una celebración muy, muy sentida, la Romería de Jayena. Sí, es obra de Joaquín Martín Quiroza y tenemos, fíjate, la suerte de contar con la propia voz del autor recitándolo para Alama Comunicación. Vamos a dar paso a esa grabación. Fenomenal. El poema se titula Romería de San Antonio. Pues... Vamos a escuchar cómo Joaquín Martín Quirosa... ...describe esta tradición tan bonita de Jallena. La romería de San Antonio. San Antonio está saliendo por las calles de Jayena, con el niño entre sus brazos... ...y un cordón hecho de pleita. Mayordomos bendecidos con el don de la paciencia... ...organizan con esmero cada segundo de fiesta. Con trajes de faralaes, con jinetes y carreta... ...se abren campos y caminos... ...y el recorrido comienza... San Antonio, con su pueblo, ya van subiendo la cuesta. El chorreón queda a un lado, en el otro está la mesa. Los olivos y las mimbres van vistiendo la cuneta. Por el camino, Turilla, los romeros de la tierra caminan entusiasmados sobre el fulgor de la senda. La pinada del bacal tiende su sombra serena a los pies de los devotos que van cumpliendo promesa. Corre el agua por el río, baja el aire de la sierra. Los pinos han despertado con su verde color fiesta y el sonido de la música los barrancos atraviesa. Vítores a la llegada, aleluyas de la tierra, romeros emocionados que al santo atienden y besan. Es el tiempo de la fe, de la hermandad y la fiesta, de ir andando en romería por los campos de Jallena, con familia, con amigos y con emociones nuevas. Uf, qué bonitas imágenes nos deja el poema, ¿verdad? Se puede casi sentir el ambiente, el, el fervor. Totalmente, ¿eh? La verdad es que sí. Describe perfectamente, bueno, esa salida de San Antonio, el camino con los romeros. Claro, y menciona los trajes de Faralais, ¿no? Los jinetes, las carretas, todo el colorido. Exacto, todo el ambiente festivo. Y además eh, sitúa la acción en lugares muy nuestros, como el chorreón, la mesa. El camino a Turillas, sí. En la pinada del bacal. Mm. Es que es un recorrido, vamos, lleno de devoción, pero también de naturaleza. Eso es. Y fíjate, destaca la organización, ¿no? De los mayordomos, esa figura clave. Y luego, claro, la fe de los devotos, la gente cumpliendo promesas… Sí. Esa emoción al llegar y bueno, poder besar al santo es, es muy potente como lo transmite. Es que es eso, es la unión de la fe, la hermandad, la fiesta, todo junto allí, como dice el poema, vamos, una descripción muy muy viva de lo que es la romería. Sí, una maravilla, un bello poema de Joaquín Martín Quirosa que, bueno, hemos querido compartir aquí en Radio Alhamba en Internet. Pues sí, y nada, gracias por acompañarnos en este ratito. Nosotros seguimos aquí preparando más información y contenidos desde Alama Comunicación y Alama.com. Eso es, con la dirección técnica, como siempre, de Juan Cabezas, que anda por ahí, al otro lado del cristal, asegurándose de que todo suene bien. No se vayan muy lejos, que seguimos.